Si llega a haber un cumpleaños, si llegamos a poder ir a corretear un poco como criaturas, o quién te dice incluso remontar algún barrilete. Mañana creo que va a estar especial, sobre todo porque hablamos de un cumpleaños sumamente mágico y televisivo. Va a estar cumpliendo 50 años nuestro querido Canal 3 y es por eso que estamos ya en contacto con Solange Rodríguez. Ella es parte de Mundo Pampástico, es una realizadora audiovisual a la que ahora le vamos a sonsacar todo lo que sabe y todo lo que conoce desde ahí, desde su laburo en Canal 3. Vos no digas nada. Hola Solange, ¿qué tal? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Solange, muy agradecidas contigo porque nos prestás un rato de tu tiempo para, bueno, para, para tontear un poquito y reírnos, pero también para contar qué es lo que va a estar pasando mañana, 50 años no se cumplen todos los días y además un canal que todos en La Pampa sentimos como propio Solange. ¿Qué está? ¿Cómo se siente? Exactamente, sí, todo lo que decís, y la verdad que se siente alegría por el día de mañana, un poco de ansiedad, eh, nada, esperamos que venga mucha gente, que vengan muchas familias, muchas niñas, niños, que, que puedan traer su barrilete, que puedan pasar un gran momento eh, junto al equipo de la Televisión Pública Pampiana. Muy bien, y la juntada Solange, este, o sea, hay juntada, hay un, un llamado a que una parte de la comunidad Santaroseña, por lo menos, o quien se quiera llegar por ahí, se haga presente sí. en el canal, como pasaba en otras épocas, este, lo, se perdió en un momento eso Solange. Esto, esto lo estás preparando con compañeras y compañeros del, del canal, este, y contanos sí. por favor... ¿cómo se siente esto de volver a tener la convocatoria abierta y cómo se siente el estar laburando ahí? Porque este Mundo Pampástico ya tiene una trayectoria. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en el día a día también el laburo que les toca a vos y a tus compañeras y compañeros, Solange? Sí, es un poco como vos decís, la idea es eh, retomar esta tradición eh, de la barrileteada que comenzó a fines de los años 70, eh, y bueno, traerlo un poco a la actualidad y junto de la mano del Mundo Pampástico, con Nando y con Marita, eh, este programa para las infancias educativo-cultural, en el cual le ponemos mucho laburo, eh, mucho compromiso para crear contenido de calidad para toda la provincia de La Pampa. Eh, así que estamos felices, felices y esperando, bueno, mañana ya, a partir de las 14 horas, eh, que pueda acercarse todas las familias, quien quiera, hasta las 18. En el predio de la televisión pública pampiana. Muy bien. A ver, de... muchísimas cosas, de todo hay. Desde ahí las 14. Desde las 14, terminamos sí. de almorzar y un poco que al tranco podemos ir saliendo sí. para el lado del canal, va a estar un poquito quizás más nublado que hoy, pero parece que la propuesta de la atmósfera va a ser idónea, eh, Solange, además sí. para, para barriletear, porque entre toda la propuesta, contanos a ver cuál es también la propuesta pormenorizadamente, porque hay algunos gorditos que no podemos esperar, ya sabemos que van a <risa> compartir algo seguro, Solange. Bueno, la idea también es que eh, está bueno esto de que puedan en familia construir su propio barrilete, ¿no?, para poder traerlo mañana. Acá hay un espacio muy grande y muy hermoso al aire libre para que lo puedan remontar, divertirnos. Eh, así que yo creo que el cielo se va a llenar de barriletes. O sea, tengo esa imagen ahí en la cabeza y se va a transmitir, obviamente, para la provincia. Eh, así que va a ser un momento emotivo también. Muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bueno estar eh, conscientes todos de que la televisión pública pampeana, como se la conoce ahora, como la llamamos ahora, es una herramienta fundamental de la comunicación en nuestro territorio, Solange, y está, está muy bueno tomarnos un momento también las personas, aunque no vayamos a por ese chocolate o esa merienda con sorpresas, eh, sí. este, aunque no vayamos, nos tomemos un momento para reflexionar sobre la trayectoria y todo lo que ha reflejado nuestra tele. Eh, Solange, ¿ustedes hace cuánto que están laburando con Mundo Pampástico en Canal 3? Contanos eh, tu trayectoria ahí, por favor. Bueno, Mundo Pampástico arrancó este año, ¿sí? empezamos a hacer lo que es la preproducción durante el verano, con el calor del verano, pero con muchas ganas eh, de traer una propuesta para las infancias eh, a la televisión pública pampiana. Eh, así que bueno, arrancamos el programa primero con un estreno semanal... ...y ahora estamos con dos estrenos semanales y además de las repeticiones. Eh, Mundo Pampástico sale todos los días a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y la realidad es que tiene una cantidad de segmentos que también los vamos a volcar... ...en la transmisión de mañana, eh, interesantísimos. O sea, por ejemplo, tenemos relatos pampásticos donde está Tico con sus relatos. Eh, mañana va a estar presente en el evento junto con el Ministerio de Educación... Eh, después siempre hay un segmento de Conociendo la Pampa, donde Nando viaja por toda la provincia y, y conoce y tiene siempre un montón de aventuras, eh, así que mañana va a haber algo de eso también, dibujando lo nuestro con Diego Murgia, eh, va a haber una estación donde las infancias van a poder dibujar, eh, ¿qué más? Después tenemos Juegos Pampásticos con Nando y con Marita eh, ahí va en el escenario van a estar ellos y bueno, va a haber un juego que bueno, no vamos a contar un poco pero ya mañana van a ver eh, para que hagan todos en equipo eh, también tenemos a la guardiana ambiental la guardiana ambiental es una heroína que protege el ambiente ¡Apa! que siempre invita a las infancias a que se sumen a sus misiones, así que va a estar ella presente mañana, ¿no? junto con la subsecretaría de ambiente e iban a realizar un juego para que las infancias ahí se copen y va a estar muy muy bueno muy bien. Eh, Tenemos el porqué de la ciencia. Ahí Nando y Varita eh, son experimentadores. Van a su laboratorio y siempre hacen distintos tipos de experimentos. Mañana también va a haber una parte de este segmento, junto con Energía y Minería, eh, y bueno, van a tener sus aventuras. Así que también ahí les dejo un poco de intriga, pero va a estar muy bueno. Muy eh, ¿Qué más? Música pampástica tenemos. Tenemos un cierre musical a las 17.30 horas con Eureka. Y obviamente, como vos mencionabas antes, barrilete, chocolate, merienda, eh, de todo un poco. Qué bueno. Sí, va a ser para no perdérselos, sinceramente. Qué bueno, qué bueno. Yo me imagino este, cuando, viste, las zapatillas no te llegan al piso y estás moviendo las patitas así, esperando sí. que te traigan tu taza caliente y enfrente sí. está la tele, por ahí en un rincón de la provincia de La Pampa hay un ventarronazo o está lloviendo, igual pueden estar enganchados como se hacía históricamente, Solange, no, no sé la edad sí. que tenés vos, pero yo un poquito que siento que no me llegan las zapatillas al piso en este momento. Sí, bueno, yo tengo 29 años y la realidad es que he visto archivos de las barrileteadas y, y muy linda, la verdad que imágenes muy hermosas y que se traiga ahora a la actualidad me parece una idea buenísima, eh, algo sano, algo que está bueno para las infancias, El contenido de mañana y el contenido que, que elaboramos siempre en Mundo Pampástico está todo muy pensado, está hecho con mucho amor, con mucho respeto eh, y bueno, eso se ve después en el resultado final. Seguramente también lo vamos a poder sentir en la respuesta de todas las personas que se enganchen, que se conecten o que se acerquen al canal en esta nueva oportunidad para estar ahí como siempre. Eh, pensaba Canal 3 o la Televisión Pública Pampeana en la familia pampeana y estaremos festejando y velando también por este medio de comunicación Este, que se ganó un lugar en nuestros corazones, pero también eh, se ganó un lugar sí. en la sociedad Solange, desde el que se construye cultura, educación, este, no solo comunicación e información, ¿no? sino también todo lo otro que nos hace falta seguir cultivando. ¿no? Este, lo de mañana va a ser una cosecha Solange, por supuesto que esperamos que acompañe la velada y la gente que se vaya a acercar, que esté a la altura de la circunstancia, porque es un cumpleañazo. Felicitamos en, en vos y, y en el equipo que te acompaña, que labura con vos, a toda la familia de Canal 3 Solange y les deseamos un muy, pero muy feliz cumple. ¿eh? Bueno, bueno, muchísima, muchísimas gracias, y bueno, eh, gracias por la difusión, invitamos a todas las familias, a todas las personas que quieran acercarse acá al predio de la televisión Pública Bambiana, están invitadas, y bueno, las esperamos con muchas, muchas sorpresas y diversión para pasar la tarde juntos. Así sea, gracias Solange, que haya muy buena jornada entonces. Gracias a vos, igualmente. Hasta luego, ahí va la videógrafa.